Bueno, Mauro, contanos eh, hemos visto que estás eh, siempre trabajando lo que tiene que ver con la concientización y con la acción porque también vemos que, que juntás basura en las diferentes playas tanto de acá de, de Viedma como como el balneario El Cóndor, pero en el último tiempo le has sumado una herramienta, contanos primero, ¿cómo surge toda esta esta inquietud o esto de, de trabajar tanto con la basura? Bien, la inquietud es eh, básicamente generar conciencia en la gente sí, falta mucha conciencia Entonces, eh, en base a eso, y en base este a lo que vemos, la realidad que no que, que vemos en, en las calles de Viedma, en el río, en todos lados, la gente tira, la gente no junta, eh, los chicos, los grandes, todo, plástico, vidrio. Entonces, bueno, eh, debemos hacer algo. Yo empecé con un granito de arena, y bueno, y se me ocurrió una idea, junto con un amigo, José Neira, bien, quien está a mi lado, este, y se nos ocurrió buscar fondos, bueno, puse plata de mi bolsillo y, y armamos un carro que tiene una modalidad este de la idea fundamental del carro es este tirar la basura ahí, ¿bien? Tiene ruedas, tiene dos ruedas, tiene cuatro ruedas, lleva cuatro ruedas, pero bueno, le pusimos dos porque no tenemos insumos, esa es la realidad. Este, bueno, nos falta acondicionarlo el carro. Ya lo he mostrado varias veces, voy a seguir mostrándolo, este y pero bueno, no tenemos digamos, insumos de ningún tipo de ningún lado, viste, no la verdad que es esa, esa es la realidad y bueno, tratamos de seguir viendo, ver cómo podemos mejorarlo cómo podemos acondicionarlo este, tenemos un espacio físico donde puede hacer más cantidad de carros la idea original también es eh, hacer orgánicos e inorgánicos este, hacer más cantidad pero bueno, eh, la problemática nos nos golpea con que no hay recursos y bueno, nadie se acerca a ofrecernos una mano para para poder seguir este gestionando estos estos estos estos cestos móviles como le llamo yo, que son una, una herramienta mucho más práctica, porque bueno, nosotros por sí somos nosotros, yo con ca pies nosotros. Somos sucios nosotros, nos cuesta levantarnos para Para, para, para juntar Nos cuesta levantarnos Para ir a tirar Nos cuesta levantarnos En la playa Donde sea En la calle Vemos gente que tira por la ventana Entonces A ver Vamos a la playa En la playa este, este, este Esta modalidad Se diseñó para la playa Si vos vas a, a la playa Y está la marea baja Y bueno Te lo llevas ¿eh? vale. Con las cuatro ruedas Te lo llevas Este Volvés Y te lo vas llevando Y bueno Va un chico con Llevándolo Y este Este publiciandolo digamos para que la gente también vea porque se trata de que vean como como este como a ver a ver si impacta en, en, en, en el disco rígido de nosotros mm. tenemos que entender de una vez por todas que tenemos un recurso natural del cual de la calle o desde de, el río de, de cualquier lado todo va para río al río entonces no, no no no debería ser así y eso es la, la, la una, una de las causales los motivos los cuales yo trato de, de, de buscarle la vuelta a ver cómo podemos generar más cantidad de, de, de cestos ubicarle más ruedas ubicarle un, un chico que lo, que lo esté viste acomodando cuando se llena el cesto, De basura este, Tener bolsas para reponer Hay un montón de cosas, viste Que pueda el chico tirar Porque una vez que está lleno el cesto de basura ¿Qué hacemos? Tiramos al costado ¿No es cierto? Sí, sí, sí Tiramos al costado porque o está tiramos lleno Tiramos arriba y se cae eh, Tiramos arriba y se cae Bien Y la idea es que se, se, se pueda este Que un chico se encargue de, de, de atarlo Y llevarlo, tirarlo, tirarlo al tirar al contenedor Donde corresponda Y volver otra vez Que el chico esté 6, 8 horas Hay muchos chicos que le pagan beca Veremos dónde conseguimos alguna personal Deberíamos Bueno, vamos viendo. Vamos vamos viendo la cuestión. La verdad que bueno, de, de la vez que hicimos este proyecto con mi amigo José Neira, este, no hemos recibido muchas este mucha, digamos, muchos llamados, ninguna ningún contacto con nadie. Esperemos que bueno, que alguien se pueda o sea, acercar y, y brindarnos su apoyo. Es, es para el bien de todos, no es para el bien de nosotros, simplemente es para generar este digamos una herramienta positiva que beneficia a la sociedad en su conjunto. Sí, nada más que eso. Bueno, eh, José, y esto se complementa con eh, algo que tiene que ver con quienes realizan eh, el carro, ¿no? Con quienes preparan el carro. Eh, sí, sí, esto surge, bueno, como dijo Mauro, de una idea y que tuvimos de trabajar con el medio ambiente, pero la realidad es que tenemos un grupo de chicos que están trabajando este, en el taller y la idea también es capacitar eh, por medio de este trabajo chicos del barrio que tengan problemáticas sociales, que puedan venir, aprender un oficio, trabajar y también este poder colaborar en esto que estamos haciendo del medio ambiente. Hoy estamos trabajando desde la Iglesia Esperanza de Vida Eterna y con chicos que tienen beneficios eh, del penal, que están saliendo con salidas transitorias, que son con los que estamos realizando los trabajos y hemos hecho este proyecto junto con Mauro para hacer este sexto móvil. Ya te digo, la idea es poder trabajar y brindar una herramienta más para que el medio ambiente lo podamos cuidar entre todos. Esa es la idea. Y poder eh, generar también fuentes de trabajo para chicos que hoy no lo tienen. Mm. este Yo creo que todos juntos, desde el Estado, la población, la comunidad en general, podemos lograr que nuestro río esté mejor, nuestras plazas estén mejores y sobre todo cuidar el medio ambiente. Este, y generar, eh, ya te digo, trabajos, que muchas veces se habla de, de beca, se habla de subsidios, todo, y hay gente que lleva los subsidios cuando está ahí proyectos políticos o campañas políticas. Hoy nosotros queremos un grupo de pibes que trabajen en el medio ambiente, nosotros generar eh, fuentes de trabajo y que del Estado lo ayuden con pequeñas becas o pequeños subsidios para que los chicos trabajen y cuiden el medio ambiente. Yo creo que entre todos lo podemos hacer. eso en general es la idea. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a vos.